Haces en una familia de laburantes. En tu barrio suena el blue más negro de Londres. Haces tu primer tambor con el resto de objetos reciclados porque la pobreza de Gran Bretaña también existe. Tu vieja junta cada mango para regalarte tu primer batería. Armas tu banda de blues hasta que unos colocados te quieren con ellos. No te gustan las fotos, no te gustan los hippies. Y no te gusta ser una estrella Tu banda deviene en leyenda Y vos también En los 80 estás a punto de perder lo más importante en la vida Y te desenroscás No te importa que digan los otros Ya no más chutes para vos Que los otros descontrolen Mientras vos dibujás en habitaciones de hoteles de lujo ...y soñás con tu quinteto de jazz... ...tu adorado jazz... ...sin pelearte... ...sin dejar a tus amigos... ...sin exigirles que ellos también dejen de ponérsela hasta el monio, ...sin escándalos... ...tranqui... ...como si crecer en el bajo Wembley... ...te hubiera dado la brújula necesaria para seguir queriéndolos... ...y girar con ellos hasta el fin... Hasta que tu corazón El mismo que hoy dijo basta Siguiera marcando el latido De los y las que crecimos Soñando ser un stone Con ser tan incandescentes y serenos En el medio de las llamas Como el majestuoso Sir Charles Watts En su memoria Ariel Casteló rompecorazones de los Rolling Stones a Charlie Watts Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y sugerido sugerido no digamos convidado por una profe ...por Marina, una profe de educación física... ...que me tiene haciendo abominables... ...todo el día, todo el día. ...no, martes y jueves... ...justo antes del programa... ...por eso estoy luciendo mi panza bonita... ...a Marina... ...que nos convidó con Los Tipitos... ...este grupo marplatense... ...que vamos a presentar dos, dos canciones... ...una de, de, de León Gieco... ...que empieza... ...Soy bolita en Italia... Soy Colombo en Nueva York, soy Sudácanes por España Guay Paraguay en... de Asunción Español en Argentina, Alemán en Salvador Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador El mundo está amueblado con maderas del Brasil Hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra Esta tierra se salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Así será de Igual a Igual. De Charlie, de León Gieco, por los tipitos, en la otra oreja. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca. España y Paraguay de Asunción Español en Argentina Alemán en Salvador Un francés se fue pa Chile Japonés en Ecuador El mundo está mueblado con maderas de Brasil Y hay grandes aguas en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó en la otra oreja. El valor de las palabras, ¿no? Algunos le llaman revolución... A, ...a cualquier movimiento, ¿no? Bueno, Revolución Argentina fue el nombre... ...que se grabó a fuego en la memoria de los jóvenes... ...de fines de la década de los 60. Una revolución que, contrariamente a su nombre... No venía a cambiar nada, sino más bien a prohibir. Comenzó con la democracia como todo golpe de Estado. Siguió con la educación por el exceso de pensamiento. Y después prohibió algunos libros por exceso de imaginación. Dirán años después, bueno, y así continuó con la cotidianeidad. Una de las primeras cosas que se prohibieron en ese afán incesante de prohibir... Fue la noche, porque los amos de la censura además eran amos del orden y la noche estaba desordenada no solo por acciones de las organizaciones armadas, sino por jóvenes de pelo largo que viajaban de bar en bar con guitarras, libros y creatividad. Desordenada porque el imperio moral de la adultez decía que esos jóvenes debían estar durmiendo. Desordenada porque esos jóvenes ya no querían obedecer al mundo adulto, ...y porque la simiente de algo nuevo ya había sembrado... ...y nacía en acordes musicales desde 1967. Algunos de esos jóvenes que tomaron la posta ...debutaron en el Teatro de la Comedia Marplatense. Charlie García y Nito Mestre... ...juntos enriquecieron esas noches prohibidas... ...esos andares por bares furtidos... dieron motivos para transgredir la barrera de la censura... Y la prohibición Escuchamos De Charlie García y Nito Mestre El disco Sui Generis Dime quién me lo robó Por los Mirábamos tipitos de pie Por la ventana sol Al cielo Las nubes Y adiós a yo creer el cuento sin razón alada a la bruja y a vos I oh, don't no. ...otra oreja de la Guerra Civil Española. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad... ...de la literatura española del siglo XX... ...y como dramaturgo se le considera una de las cimas... ...más importantes del teatro español. El 5 de abril del 2016... ...se formaliza la denuncia por la desaparición y muerte de Federico García Lorca... ...se presenta documentación que acredita de manera fehaciente... ...las circunstancias de la detención y posterior asesinato... ...del poeta a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada... ...fechada el 9 de julio de 1965. El referido informe mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista señalando que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y lo define como socialista y masón, a la vez que se le atribuyen prácticas de homosexualismo. Se encontraba refugiado en el domicilio de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, cuando se produjo la detención y fue conducido a los calabozos del gobierno civil. Luego, Solo puede precisarse que Federico fue sacado del lugar por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de, a, de Viznar, en Granada, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen y que en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande fue pasado por las armas, por socialista, por masón y por homosexual fue en agosto y hoy recordamos a Federico García Lorca Los cuatro muleros Luchando por la otra oreja Y escuchamos una de las versiones más, eh, más eh, antiguas de Federico Y vamos a escuchar ahora la canción del árbol Con la letra de Federico García Lorca vez y otra vez quien la sin esperanza en el aire del ayer tiene la sin esperanzas en el aire del ayer la niña suspirando lo no quería coger pero llegaba siempre un minuto después pero llegaba siempre un minuto todo después Ay sol, ay luna, luna, un minuto después 60 flores grises se enredaban sus pies, 60 flores grises se enredaban sus pies una vez y otra vez virgen de flor y rama en el aire de la sed de flor y rama en el aire de la la niña suspirando lo quería café Se enredaban sus pies Sesenta las grises Se enredaban sus pies Estás escuchando Por la otra oreja